¿Hay alguien que sea libre? El que pueda correr, que corra El que quiera gritar, que grite Te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como brinda tus